Buenas noches, Carpe Dien, aquí buscando mi futuro. Bienvenida. Mi bien hallados, qué guapos estáis, qué bien os quedan los, como se llama la cara de hormiga esta que llevamos. <risa> El mes de agosto, ¿qué tal? Bien, ¿no? Estupendamente. coja sí, sí porque he pateado mucho, me he movido mucho y he estado en ¿Dónde he estado? en mm. Salamanca, en Salamanca, estado... si se lo sí. si yo soy su agenda claro. Claro. Claro. Desde luego que sí, ese fascinante además lo que se está haciendo, lo que se está descubriendo y el mundo de la historia, hoy lo vamos a conocer contigo aquí en el juicio de la historia, y un juicio de la historia que además se va a situar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 Pues yo qué sé. Estás a las 12 de la mañana, si sí, ya me equivoco, no, si ya he dicho... ya es veréis, que tienes vosotros las... <risa> y todo es posible. 12 presidentes, uno es Vladimir Putin o todo es Donald sí, Trump. Pues entonces, ¿Cómo no se va a ver el futuro, pero, el pasado nada, el, y el presente? El, plan, el Trump está a, las, a la hora de comer y el Putin está a las 12 de la mañana y lo el día siguiente lo bueno es que algún día se encontraran en el punto intermedio si sí, ya lo que nos faltaba por sea, se enteren o la alían? una reunión internacional quita, quita. el futuro del mundo no vamos a dar ideas que esto es muy di muy divertido el problema es que por medio de las dos islas que también hay que tener puntería pasa el un uso horario y claro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 a todos los oyentes que nos están escuchando, han dicho, madre mía, ¿cómo viene la doctora Vázquez eh, eh, después del verano? Porque yo pensaba que, claro, eh, el, el meridiano era como una raja de melón, una raja de naranja, que era todo seguido. Pues no, precisamente este usuario está torcido, o sea, está ¿para qué...?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 pero a mí me gusta que, que haya noche porque yo me despierto por la noche entonces tendré mucha más actividad que ahora bueno, tú te despiertas por la noche, o te por la mañana nosotros nos despertamos por la mañana tú eres mañanero decir? o nocturno eh ni nocturno ni mañanero, como a se llama murciélago yo, no, yo siempre he dicho que nació para corista <risa> directamente yo, a mí yo cuanto anochece digo yo a mi estado natural es más murciélago pero reconozco que si tengo que ser en determinados momentos de Londres no, no tengo problema tampoco a mí a las 7 de la mañana me parece una ordinariedad o sea yo siempre he pensado de verdad eh, que es y lo digo totalmente seria que me puedo poner con lo poco seria que yo me pongo cuando me ponéis los auriculares que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 No lo hacer porque lo vivimos. Sí. Eh, eh, me, me refiero en carne propia. Sí, está eh, bien. Uno se despierta a partir de las seis de la tarde, es muy pronto. Es está la bien. hora de desayunar.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 si podemos ir algún día hacemos una excursión y celebramos el año dos veces conoceremos mucho contigo sobre ese asunto, gracias <risa> a vosotros